En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. El acuerdo por el clima ha sido débil. La cumbre de Madrid se presenta un resultado decepcionante. Se limita a decir el acuerdo que hay que profundizar en tratos anteriores que pedían una reducción de los gases que provocaban el calentamiento global. Pero que nadie se sienta mal. ...tú, yo y los ciudadanos somos los que tenemos... ...y somos los que siempre hemos tenido el deber de hacer algo... ...a los que mandan solo les interesa la foto... ...pero el fracaso también debe caer sobre la conciencia de los críticos... ...nunca en la historia de la ciencia ha habido algo tan claro... ...han politizado el clima, demonios, es ciencia, ciencia... ...los estéticos han entrado en la terna de los que quieren llevar al planeta a la muerte... Hay que decirles que la Tierra gira alrededor del Sol. Hay que decirles que la Tierra no es plana. Hay que decirles que la ley de la gravedad no es falsa. Si se tiran 10 veces desde 100 metros, se caerán unas 100 veces. La gravedad es real, pues el cambio climático es exactamente igual de real. También es real. Como siempre tenemos una etiqueta Almadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos y La Rosa de los Vientos que estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Hoy tenemos hay muchas cosas, hay tertulia, debate, hasta las 4 de la madrugada. Insistimos, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y el programa de ayer en la página web ya está OndaCero.es en la sesión dedicada a la Rosa de los vientos OndaCero.es Y participar por supuesto comentarios preguntas en Twitter almodilla Rosaventos almodilla Rosavientos es nuestra etiqueta. Insistimos, Almodía Rosaventos. Tenemos eh, territoria zona cero con Manuel Carbellal, con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Zoro y.. Debate, debate en tan solo unos instantes. Debate sobre el vudú. Nos preguntamos si es real, si es real o no es real. Y qué es en lo que interviene, si interviene algo, cuando se hace mal, gracias o merced al vudú. Y en la tertulia vamos a conocer si se puede predecir la muerte a través de los sueños. Volveremos a hablar también esta noche de las apariciones de la Virgen en el Escorial y de fenómenos extraños de casas encantadas de poltergeist que están ocurriendo ahora mismo en Asia. hablamos sobre arqueología prohibida y misteriosa, y lo hacemos esta noche también con un especialista, con Javier ries Y además vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcolara, que nos hablará de un caso que ocurrió hace no mucho tiempo... ...en Argentina un caso de poltergeist... ...un caso espectacular... ...una fuerza, una fuerza del más allá... ...una fuerza desconocida... ...tiraba piedras en el interior... ...de una casa... ...y hoy en Mujeres con Historia... ...Silvia Casasola nos presentará... ...la historia de una espía... ...que salvó la vida... ¿Qué personajes tan diferentes... ...a Stalin por un lado... ...a Churchill por otro lado... ...a Roosevelt por otro... ...y Fronteras del Futuro por supuesto con... Javier Sevillano. De ti, ay, Saludos entre Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica pilotando Miguel Jurado con Silvia Casasola en la codirección en redacción y producción, Javier Sevillano. Antes 37 minutos, volamos arrancamos, en motores de marcha esto es, en un Cero La Rosa de los Vientos La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa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 de uno de ellos especialmente, que tenía la ganga fuera... Eh, vamos a La de sí, puede, puede sonar sí, un poquito Es, una, la verdad, es que va, la gente va a pensar sí, que estáis en estas comprando, que estáis es que, comprando que ver es como un caldero, no. imaginaros una olla metálica muy grande, en la que se introducen diferentes elementos del reino mineral, vegetal, humano,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 A mí me quisieron hacer vudú, pero no pasó nada porque le encargaron hacer mi muñeco al mismo que hacen las figuras del Museo de Cera, <risa> y claro, no se parecía en nada a mí. No se dice también pero y no se... Es verdad, se... Eh, no es por nada, pero venga a medir, venga a medir y hacen unas, unas imágenes, vamos, que es que yo, es un horror. Yo no creo que funcionara o no funcionará por eso, es mi opinión. ¿eh? Eh, no se dice Paralelo 90, va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 y mucho más antiguo que el cristianismo muchísimo más, muchísimo más y tan respetable como cualquier otra hablando de religiones ahora le toca hablar a, a Juanjo que está muy calladito no, pues a Juanjo le echando un mal de ojo se le cayó sí. la lengua y... no, yo, yo pensaba que como tiene la voz así un poco tocada Manuel le habías echado tú algo <risa> y estaba funcionando pero bueno no, yo, yo lo que veo es que creo que los tres estamos fundamentalmente de acuerdo en la idea de que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 En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, hora de tertulia, tertulia, zona cero, con toda nuestra gente, vamos ya con ella, con las noticias. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Noticias, información, ciencia, misterio, historia, enigmas del pasado esta noche, como siempre, en la Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Primera pregunta que nos hacemos... ¿Se puede predecir la muerte de una persona gracias a los sueños? Juan José Sánchez Ferro. Pues mira, antes de, de desarrollar la noticia Sí que quiero decir una cosa He estado estos días en Ciudad Rodrigo Me he encontrado, porque estábamos haciendo unas jornadas eh, Allí de Historia y Cultura que hacemos todos los años Y me he encontrado Muchos amigos rosamenteros Que además me han dado muchos recuerdos para todos vosotros Lo cual demuestra que nos conocen demasiado Que dais muy buena <risa> imagen Se los bueno, devolvemos con así. cariñitos y abrazos Y en especial voy a recordar A los trabajadores de, del turno de noche De Recticel, Ibérica En concreto a Jesús Fiz, que estuvo acompañándonos para que veáis que, de qué pasta están hechos los Rosaventeros, que dedica su tiempo libre a ir a las jornadas. Hemos estado los tres días, ha estado asistiendo puntualmente a todas las charlas. También has de, luego en el encuentro gastronómico que hemos tenido hoy, también ha asistido puntualmente. Pero pero bueno, ya digo, ha sido muy no? no? hemos ido a Portugal. A, ah. ahí a, nos han atendido muy bien también y ha sido espectacular. Pero bueno, muchos recuerdos a, a todos vosotros y a ellos que están o ahora mismo. Nos escuchan la toda la noche, ahora no. mismo les estamos acompañando. Fija o sea que... que Que fijaros, no les estamos acompañando nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Exacto, o sea que ya digo, desde aquí un, un saludo muy grande a todos ellos. Y luego, bueno, pues eh, la, la noticia que, que estamos comentando, la de si los sueños pueden predecir la, la muerte, es un, es un estudio que, que a ver qué os parece, porque bueno, tiene su, su aquel... Eh, Se trata de una investigación que ha realizado una persona que se llama un doctor, es Andrew Packett, que en principio él era bastante escéptico de la capacidad de los sueños para decirnos algo útil sobre el futuro, y lo que hizo fue dedicarse a llevar un diario detallado de todos los sueños que, que ha, ha ido teniendo, eh, en el periodo entre 1989 y 2014, es decir, 25 años que él puntualmente, cuando se levantaba por la mañana, anotaba sus sueños. Eh, de, así ha recopilado cerca de 12.000 sueños, exactamente 11.779 sueños, y dentro de todo este grupo de datos se ha dedicado simplemente a, a, a prestar atención, a ver qué puede qué conclusión puedes traer de aquellos sueños que tenían un carácter precognitivo, pero no de sucesos, de eventos, accidentes, de noticias, sino solamente aquellos en los que apareciera alguna persona que iba a fallecer, o sea, un mensaje de que alguien estaba muerto. Bueno, pues, de todo este, este caudal de, de datos que hemos comentado esos casi doce mil sueños, él se vio que solamente correspondían a anuncios de personas que iban a tener una muerte real en ochenta y87 sueños y a partir de ahí empezó a mirar, a verificar si realmente mmm, esos sueños se habían cumplido o no, porque era lo, lo, lo importante. Entonces la conclusión es que de esas 12, de esos eh, 87 sueños había 50 personas identificables que, que iban a fallecer y extrajo la conclusión de que había 50 personas que estaban muertas en el momento en el que él hizo el análisis. O sea, él tiene el sueño y empieza a mirar y efectivamente eh, eh, han fallecido. Bueno. Claro, la, la, el azar es muy pequeño porque estamos hablando de unos 24%, o sea que es muy poco. Pero él hace una segunda lectura y dice, bueno, había para las 12 personas que en ese momento en el que él hace el estudio estaban muertas, localizó que había tenido sobre ellas una serie de, de sueños eh, que en ese caso no anunciaban la muerte, pero que sí que daban una serie, como que los veía en, en, esas, en esos episodios oníricos, veía que seguían estando por ahí. Y contó el número de días que habían transcurrido entre el sueño y la fecha del fallecimiento de esta persona. Y de esta manera empezó a darse cuenta que los sueños que anunciaban la muerte estaban más cerca de, de realmente el fallecimiento de la persona que aquellos otros sueños que simplemente aparecían ahí como un personaje más dentro de la experiencia oídica. Entonces, bueno, él ha establecido como una serie de, de porcentajes y ha, se ha dado cuenta de que, por ejemplo, el tiempo promedio entre el sueño de la muerte que tiene el doctor y la muerte real de la persona oscila eh, es en torno a unos seis años. Ese es el margen en el que se maneja. Claro, es un margen muy, muy amplio. amplio. Muy amplio, ¿no? Y luego... Pero es significativamente Depende menor... Depende también de la edad de la persona con la que esté soñando, claro, ¿no? tiene más probabilidad si eres mayor a si eres joven en principio. Claro, entonces, eh, lo que dice él, él, ha establecido primero esa diferencia que hay, ¿no? Que, te digo, el sueño de alguien que, que lo ve que, que ha muerto y la muerte real, en torno, pues, se ha manejado en, en torno a esos seis años. Y luego dice que es significativamente menor que el tiempo promedio entre los sueños no mortales, o sea, ver simplemente al personaje, y la muerte de la persona. Ahí hay... 12 años de diferencia, del tiempo promedio. Entonces, él piensa que realmente cuando tú sueñas que alguien se va a morir es más próximo a la fecha de la muerte real del individuo que cuando lo ves eh, pues eso, simplemente como un personaje vivo haciendo cualquier actividad dentro de, de tu mente. Y claro, aquí ahora ya sí que eh, sube bastante porque pasamos de un 24% a un 76%, según el cálculo que él, que él ha hecho. Entonces, bueno, eh, no es... Mmm, Nada que sea determinado. él Simplemente ha, ha publicado, publicó esto hizo el estudio en 2015, es cuando publica los resultados. Y lo que hace es intentar animar a ver si se puede hacer eh, algún tipo de estudio con un mayor caudal de datos y ver si realmente hay alguna variable que se pueda establecer entre el momento en que tú tienes esto, ¿no? eh, esa percepción, esa precognición de que alguien va a morir. Sí que comenta que, por ejemplo, tuvo un caso muy concreto, muy específico, que él soñó que una persona iba a morir Y, ese, y al día siguiente recibió el correo de, del fallecimiento y además también con un grado de convencimiento mucho más grande que, que los otros casos de que realmente esa muerte se iba a producir pero una cosa importante es señalar que este caso es una excepción porque en la mayor parte de casos soñar con la muerte de alguien sí, se puede, puede ser algo precognitivo pero no es, el resultado no es inmediato otra cuestión que me formulo y que te pregunto normalmente se sueña con lo que le tenemos miedo tenemos miedo a la muerte a la desaparición de la gente cercana ¿no será que el miedo se hace palpable en los sueños? Yo, más yo un poco modificando lo que tú dices, yo lo, lo que pensé cuando estuve leyendo esto era si puede haber también en el propio investigador una obsesión onírica por la muerte entonces él a la hora de dormirse con un sesgo Claro, no, no, porque él, a ver, él todas las mañanas apuntaba lo que lo que soñaba. Entonces, si tú encima estás planteándote tu investigación en que te interesan sueños... Está receptivo a eso. Claro, sueños que tengan que ver con la muerte, pues hasta qué punto también tú estás induciendo eso. Con todo y con ello... Hombre, aquí ya luego, si crees en el vudú, lo mismo eres tú el que está provocando la muerte de los a través de los sueños. ¿no? Pero, pero sí que a lo mejor, eh, es decir, ahí sí que hay un problema, en el sentido de que tú estás obsesionado con obtener ese tipo de, de sueños. Entonces, seguramente puedes estar eh, eh, haciendo un poco que tú, induciendo que tú... Sí, lo estás facilitando. Ahí, claro. entonces no sé también eso cómo puede pesar, porque no estamos hablando de... Eh, normalmente pensamos que el sueño es una, una información, si crees que realmente está, tiene esa capacidad precognitiva, que es algo espontáneo. Que surge de no se sabe dónde y hay un aviso que, pum, se, se alumbra dentro de, de tu mente. Pero aquí, evidentemente, hay una intencionalidad. Yo creo que hay pocas personas que hayan y hay pocos temas que se hayan estudiado tanto... Como la idea de los sueños precognitivos Se ha investigado muchísimo El mundo de los sueños desde el, desde el punto de vista de la parapsicología Probablemente la persona que más sabe sobre eso Es el doctor Stanley Kripner Que dirigió el Instituto Maimoni Desde el sueño En, en Estados Unidos y, y que ha investigado Ha hecho mucho trabajo de campo con chamanes Con hechiceros, con brujos Por todo el mundo Yo tuve la oportunidad de conocerlo Hace unos años Y, y volver a contactar con él Por la investigación de Castaneda Porque le había tenido En relación con Carlos Castaneda y habían intentado someter a Carlos Castaneda varios experimentos controlados en laboratorio, porque Castaneda hablaba de... precisamente se movía en el mundo del ensueño. Hablaba de que el, los sueños eran un mundo paralelo, una dimensión paralela en la que se podían hacer cosas. En el Instituto Maimonides han hecho todo tipo de experimentos recogiendo... Eh, En el laboratorio, los, llevando a los pacientes, conectándolos a entrocefalógrafos, electrocardiógrafos, recogiendo sus sueños una vez se despertaban eh, de la fase REM y demás, y no consiguieron encontrar una pauta eh, que, que demostrase... Que había una especial actividad precognitiva en los sueños a pesar de que es algo que siempre se ha creído ¿no? y hay sociedades y que incluso mitifican el mundo de los sueños como si fuese el mundo real y nosotros viviésemos en una realidad falsa, en maya que vivían uh -huh, los uh -huh. budistas Walter Gales, hay casas encantadas, Asia, en Bután. efectivamente eh, además fíjate ese, eh, uno de estos casos eh, eh, que cualquier investigador de fenómenos Poltergeist le gustaría vivir, que son esos casos en los que en los que se generan eh, en este caso eh, materializaciones de objetos, en este caso piedras, que agreden a los habitantes de la casa. Y, y eso de es le llaman los No eso. quería decir el palabra, pero bueno, ya que lo has dicho. Y <risa> después año. vamos a hablar de uno de esos casos en el coste del pesado. Ajá, es verdad. Bueno, pues eh, esto está. Eh, le está pasando a una familia que vive en una pequeña aldea de Bután que se llama Sonbec y, y llevan sufriendo este horror desde el 19 de noviembre de este año. La primera vez que les ocurrió algo así, eh, eh, el, el abuelo y, y el nieto estaban durmiendo en una choza mientras pastoreaban, mientras cuidaban al, al ganado y... Entonces, a eso de las siete, más o menos a eso de las siete de la tarde, comenzaron a escuchar unos ruidos enormes sobre el techo. ¿no? Salieron y se dieron cuenta de que les estaban cayendo piedras, pero piedras que parecían surgir de la nada. Y según el testimonio de estas dos personas, eh, esto sucedió hasta aproximadamente las tres y media de la mañana, que no dejaron de caer piedras sobre la choza. Al día siguiente las piedras continuaron cayendo en este caso sobre ellos así que decidieron poner pies en polvorosa y dirigirse hacia su casa y según comentaron estas dos personas el abuelo y el nieto es que esas piedras los iban persiguiendo pero es que a partir de aquí se desencadenaron los fenómenos porque la casa el hogar familiar también recibió los ataques de estas fuerzas desconocidas que, que de algún modo pues. Eh, materializaban esas piedras que los atacaban Fuera de la casa e incluso dentro de la casa, porque algunas de esas piedras golpearon en la cabeza al padre de familia y también en otra ocasión a la abuela. Y no solo eso, sino que también se produjeron otra clase de fenómenos poltergeist, como que los platos y una olla saliera volando como movida por una, por una fuerza desconocida. Así que, desesperados, lo que hizo esta familia fue contactar con un chamán el chamán llegó a la casa para realizar una, una limpieza y recibió una pedrada en la cabeza así que este chamán llegó a la conclusión de que necesitaba refuerzos así que y, y llamó un casco a un casco así que llamó a 10 monjes no vaya y ¿Sin cascos sin cascos bueno los 10 el chamán y pero los diez monjes. de béisbol para devolver las piedras tal Oye, como y Y tampoco eh, ocurrió nada, bueno, eh, ocurrió que, que siguieron pasando esos sucesos, que siguieron eh, recibiendo los impactos de esas piedras. A partir de aquí vienen las teorías. Eh, los miembros de esta familia contactaron con un familiar lejano, que también era chamán, que se acercó a la casa también para ayudar, ya eran dos. Pues, pues era, era, ¿no? claro, era, era, el número 13 ya era el no, hay piedras, no hay piedras para tantos. entonces el, el ah, no. chamán local, loca, los diez monjes y el chamán de la familia. Y este hombre dice o atribuyó esta, estos fenómenos, al bisabuelo. El bisabuelo era un chamán, eh, que renunció a la a ser, a ser chamán, a, a esa figura tan reverenciada por la comunidad, y no fue enterrado. ...con los rituales adecuados... ...aunque él lo pretendía, él lo quería... ...cuando falleció como... ...digamos que había renunciado a su papel de chamán... Eh, ...no fue enterrado con los rituales adecuados... ¿no? ...y esta persona lo que decía... ...es que era el espíritu inquieto... ...y probablemente cabreado del abuelo... ...que estaba atormentando a la familia... ...para que lo enterraran adecuadamente... Lo verdad es que claro, esta hipótesis... Eh, ...tenía un agujero... <risa> ...bastante odio, es que la bisabuela había fallecido... ...ya hacía mucho tiempo... ¿No? ...por otro lado... Eh, y esto es algo que, que cualquiera que sepa en qué consiste un fenómeno poltergeist le sonará. Y es que estos fenómenos siempre sucedían cuando uno de los hijos estaba presente. Uno de los hijos que parece que tiene una serie de capacidades psíquicas especiales y que de vez en cuando, ocasionalmente, entra en trance y recibe algún tipo de comunicación de los dioses. Es decir, es un chaval con ciertas capacidades o cierta sensibilidad psíquica o al menos eso es lo que cree la, la familia bueno, eh, este caso está sucediendo actualmente en Bután pero de estos casos hay muchísimos en la, en la literatura parapsicológica y sobre todo en España me estoy acordando de un caso que cuenta Marcelino Requejo en su último libro que se titula Más allá de lo sobrenatural que es un caso tremendo su informante es un, es un agente de la guardia civil que le contó que en el año 1986, cuando era comandante de puesto en un pequeño pueblo de León, a eso de las 5 de la tarde, recibió una llamada telefónica. Eran dos ancianos que vivían en una casa y le llamaban porque decían que estaban siendo atacados por por piedras. Bueno, bueno, no se preocupen, vamos hasta allá. ¿Quién les está tirando las piedras? Dice nadie, nadie. Las piedras las piedras nos están atacando solas. ¿no? Total, que con un compañero se plantaron allí en un Land Rover... Eh, Eh, eh, la casa estaba a un lado de una pequeña carretera comarcal, la C331. Estaba la casa, una carretera y había un terraplén. Luego, ¿no? un terraplén que se caía bastantes metros. ¿no? Y, y cuando llegaron, eh, según este Guardia Civil, eso era eh, eh, un, un lugar... De, de guerra, auténtico, porque enfrente de la casa estaba llena de piedras se veían las marcas de las piedras sobre la fachada, las ventanas rotas y la puerta también pero decía que es que había piedras de 10 y 12 kilos, es decir que aquello era tremendo, de hecho ni siquiera pudieron aparcar el rover delante de la casa salieron, uno de los guardias civiles se fue a entrevistar a estos ancianos que le contaran qué es lo que había pasado y otro se quedó inspeccionando el terraplén, por si hubiera alguien ahí abajo ...que pudiera estar haciendo algo... ¿no? ...y estos ancianos lo que le cuentan... ...es que escucharon unos ruidos muy potentes... Eh, ...se asomaron a las ventanas... ...y vieron que estaban cayendo sobre la casa... ...un montón de piedras... ...que incluso rompieron las ventanas... ...con lo cual se fueron a la habitación más alejada... ...pero lo interesante del caso... ...es que el, el, la gente que estaba revisando el terraplén... ...cuando se dirige hacia la casa... ...todos ven como una piedra de unos 10 kilos... ...a toda velocidad... ...le pasa a unos centímetros de la cabeza y impacta contra la casa milagro en el escorial Manuel Carvellal, eh, fíjate que en el escorial una de las cosas que contaba el evidente Amparo Cuevas es que en una ocasión en que sufrió un una pedrada de, en la cabeza ¿no? no que su, eh, y, sufrió un intento de violación cuando iba ella sola a rezar al, al árbol de las apariciones unos jóvenes la agredieron y que dijo algo así como virgencita, eso sí que no. Y de repente empezaron a caer piedras del cielo que hicieron que los agresores corriendo. saliesen corriendo. Bueno, os voy a dar unas cositas, no es para que juguemos el cinquillo. Bueno, eh, la, eh, la Santina, es... la Virgen de Covadonga hizo lo mismo y comenzó la reconquista. Y empezó a tirar piedras eh, la Virgen. Mira, esto es Mira, lo que... Es no, esto es eh, lo que está haciendo ahora, fecha de hoy... La fundación de la eh, eh, Manuel nos ha repartido <risa> unas eh, estampitas eh, a todos que tiene que ver con el escorial, con las apariciones de la Virgen allí. Sí, eh, porque esto no ha terminado ni mucho menos. Ahora están haciendo buzoneo. esto están repartiéndolo por todo Madrid. Y en los mm, coches y demás son unas estampitas. En una de las estampitas se puede leer hay una figura de un Jesús. Eh, y dice lo siguiente, Jesús de la Misericordia, y al otro lado, el Rosario de la Misericordia, y abajo pone, Jesús en Tico Fío, y en la otra, eh, pues eh, pues sale simplemente la imagen de una Virgen. Sí, María. bueno, no es una Virgen, es la Virgen de las la apariciones sí, del la Escorial, sí, sí. La, la advocación que ellos identifican que se aparecía a, a Amparo Cuevas, y este verano... Eh, el pasado 29 de junio tendría que haberse derribado ya la capilla que se construyó para, eh, cuando se autorizó el culto. No se hizo todavía, está pendiente, pero claro, hay un conflicto de intereses importantes. Por lo que esta semana, o sea hace unos días, publicaba un artículo muy interesante de Javier de Benito Hernández repasando toda la historia de las apariciones desde el punto de vista de la actitud de la Iglesia Católica que ha cambiado radicalmente al principio, en 1985 cuando comienzan a producirse las apariciones del Escorial el entonces arzobispo de, de Madrid era Ángel Suquía que ordenó investigar el milagro se creó una comisión teológica para, que es lo que se suele hacer en estos casos, para ver si eh, las apariciones atentaban contra el dogma o, eh, bueno, podían autorizarse el culto desde el punto de vista de, de la Iglesia Católica. La Iglesia determinó que no había ocurrido nada paranormal, ellos no. tampoco eran el objeto de estudio, sino fundamentalmente, porque el tema de las apariciones, hay mucha confusión con eso, la Iglesia no, con todos los respetos, no está cualificada para decidir, para dictaminar como dogma de fe, si se aparece o no se aparece la madre de Jesús. El último milagro de la Biblia terminó con la muerte del último apóstol, y lo que se ha hecho en Fátima, lo que se ha hecho en Guadalupe, lo que se ha hecho en Lourdes, es autorizar el culto pero un católico puede ser muy buen católico sin creer que la Virgen se apareciese en Fátima o en, o en Guadalupe, o no, no es dogma de fe, o sea, en eso no entra la Iglesia. Lo que ocurre es que Suquía sí autorizó que, Y es un poco lo que está pasando en Meyugorie ahora, sí autorizó eh, que sacerdotes diesen misa lo que los virginianos, que es como se denominaba los partidarios de las apariciones de la Virgen Escorial, los virginianos, digamos que eso ya les env eh, envalentonó para decir, fíjate, la Iglesia nos manda un cura para dar misa, luego están aceptando las apariciones. No, no, no. La, la iglesia española nunca aceptó nada sobrenatural allí. Lo que ocurre es que incluso además en su día el psiquiatra Francisco Alonso Fernández llegó a examinar a Amparo Cuevas y su diagnóstico es que bueno, pues era una mujer que tiene unos problemas psicológicos que no garantizan ni que las apariciones fuesen auténticas ni que fuesen falsas, pero que hombre, es un elemento para tener en cuenta. Luego, eh, eh, la comisión dejó de reunirse hace muchos años, en, ahora en el artículo eh, lo comentaban que hace muchos años que no, no se reúne esa comisión de investigación y no está previsto que vuelva, que vuelva a hacerse. Pero en todo este tiempo, el poder económico de la fundación se fue multiplicando, compraron muchos terrenos, hubo incluso un momento fue muy interesante porque el alcalde del escorial no era partidario de las apariciones que se daban en un terreno que era propiedad municipal, llegó a acercarse, aquellos fueron unos años de una polémica tremenda, porque se llegó a acercar el prado donde estaba el árbol, el fresno, en el que se aparecía la Virgen, con lo cual los devotos no tenían acceso al árbol. Y entonces ocurrió algo interesantísimo, que es la, la lectura política de toda esta historia, y es que la Fundación invitó a muchos devotos a que se censasen en el escorial para en las siguientes elecciones poder votar contra ese alcalde y votar a un alcalde más receptivo al mensaje de María Santísima, que es otra historia realmente interesante. El caso es que siguió eh, acumulando poder, se siguieron comprando terrenos alrededor. Hoy por hoy hay, una, un, un, hay existe una asociación llamada la Asociación de Víctimas de las Apariciones del Escorial que está firmemente enfrentada a la Asociación de Seglares Reparadoras Amor, Unión y Paz que es una organización dependiente de la fundación eh, vinculada a las apariciones que mm, regenta varios geriátricos, varios asilos donde, lógicamente eh, religiosas voluntarias atienden a ancianos que cuando fallecen legan todas sus propiedades, sus fortunas, sus joyas, a esa fundación que los ha tratado también en sus últimos años de vida. Claro, para la asociación de víctimas de las apariciones, eso es un engaño. Están secuestrando la voluntad de esos ancianos, pero en el fondo los ancianos lo que hacen es ceder su testamento a quienes ha tratado bien uh -huh. en sus últimos años de vida. Entonces, ahí hay una serie de conflictos y de paradojas que hacen que aunque el tema de las apariciones del escorial esté un poco fuera, del foco mediático en comparación con lo que estuvo en los años 90 o principios de los 2000 que era día sí, día no de, teníamos documentales al respecto lo importante es que después de un, lit un litigio muy muy importante durante mucho tiempo el Tribunal Superior de Justicia este verano eh, dijo que la capilla que se había construido en ese terreno Para, para, en principio para mantener los restos de Amparo Cuevas y para realizar los cultos no era legal que tenía que ser demolida así que si nadie lo impide en, los próximos, en las próximas semanas o en los próximos meses veremos cómo, demoliendo esa capilla en buena medida se demolerá el objetivo de la fundación que era convertir el escorial en un nuevo Lourdes en un nuevo Fátima en un nuevo Guadalupe con la ingente afluencia de peregrinos y de divisas que ello implicaría mega sequía gracias a esta mega sequía que hemos sabido pues hemos sabido que se está demostrando cada vez oh, más que, pasó. Bueno, que, gracias, no. que el cambio climático afecta afecta de tal manera a las civilizaciones que incluso se puede encargar hasta un imperio Nada más y nada menos. Y lo curioso es que, por lo visto, este factor del clima no se tenía en cuenta hasta el 2014 como una de las principales de las principales causas que pudieran acabar con, con una civilización. Entonces, eh, un nuevo estudio, lo que se ha hecho es una investigación y la ha hecho, eh, a, se llama... Asis Shis, Shina, y es de la Universidad Estatal de California y bueno pues eh, a través de diferentes estudios que él ha hecho eh, por ejemplo hay una tablilla de arcilla que además nos va a sonar mucho el rey asirio porque lo comentaba mucho Navázquez Oys que es el rey asirio Asurbanipal bueno pues hay una tablilla de arcilla que hace 12.700 años ya decía que había sequía allí en el, en el imperio neoasirio que es eh, para que la gente se ubique norte de Irak y, y, y Siria bueno pues eh, esta sequía por lo visto se mantuvo a lo largo de 60 años o sea que en ese momento cuando se lo dijo el la persona o el asesor de turno para tranquilizar al, al, al rey asirio pues se prolongó y claro eso creó ya un problema enorme enorme que colapsó Incluso pues, eh, que la gente pudiera vivir allí, de tal manera que la ciudad de, de Ninibir, pues eh, se quedó sin, sin poder tener la agricultura correspondiente porque no había forma de, de que tuviera los productos para, para, para poder comer. ¿Qué pasó con eso? pues que otros pueblos que dependían de, de ellos, como los babilonios o los medos que ya les tenían ojeriza, pues ya así encima estaban pasando hambre y pasando absolutamente mal, pues se rebelaron. Con lo cual, entre una cosa y otra, entre los 60 años de sequía y la ojeriza que ya les tenían para por tenerles ahí dominados, pues se fue hundiendo el imperio neoasirio, con lo cual una de las principales causas que dicen que, Fue el fin de este imperio, es la climatología y en concreto esos, esos 60 años de sequía. Esto lo han constatado porque hay una conexión de clima y política la han hallado en las estaladmitas de una cueva del norte de Irak. Esas formaciones son las que les han dado las pistas de por qué había ese problema ...de ese cambio climático y de esa sequía. De ahí han sacado la información. Pero no solamente el imperio neoasirio, no, no. Es que, por ejemplo, también en la Baja Mesopotamia también dicen que, que hubo también esas sequías en, en concreto. Aquí lo han analizado con corales fosilizados que es de una zona que es del actual Golfo Pérsico. Bueno, pues dicen que esta muestra dice que hace 4.100 años hubo un patrón de vientos, unos vientos de estos tremendos, que lo que hizo fue un viento del norte que era tormentas de arena constantes durante muchísimo tiempo, que lo que hacía era arruinar las cosechas. Como se arruinaban las cosechas año tras año, pues lo mismo se van desplazando las personas, porque claro, tienen que vivir en un sitio cómodo, tienen que poder tener productos para alimentarse, entonces también esta zona, pues a través del problema climático, en esta ocasión, a través de estos vientos y a través de estas tormentas de arena, pues la Baja Mesopotamia también se fue eh, pues estropeando y se fue las culturas del valle, todo se fueron desplazando y se fueron quitando de esa zona. Pero es que también el Imperio Romano también estuvo afectado por el, los líos del cambio climático. En esta ocasión no son ni tormentas de arena, ni son sequías, sino que es como una especie de mini-glaciación en el que las bajas temperaturas pues hacen que... pues, Mira, dicen, mini-edad de hielo entre los siglos V y VII. Bueno, pues esto lo que hace es que al final pues también mmm, tienen como una especie de enfriamiento global en la zona del Imperio Romano, hay muchos problemas y entonces pues tampoco pueden tener la agricultura que ellos convendrían. ¿Qué es lo que dicen? Que claro que para tener una agricultura productiva en condiciones, pues tienes que tener más o menos una temperatura cálida, una humedad, ...algo estable para que favorezca esa agricultura. Cuando hay estos contrastes tan enormes... ...de sequía o de mucha lluvia o de mucho frío... ...pues hace que esa civilización, esos pueblos... ...y si se mantiene a lo largo de los años... ...pues que se empiecen a empobrecer de tal manera... ...que esos imperios van devaluando, devaluando, devaluando... ...hasta que se quedan prácticamente en nada... ¿Qué otra consecuencia tiene el cambio climático o estas alteraciones tan grandes de temperatura? Pues sobre todo en esas épocas, epidemias de enfermedades. También lo relacionan con esos problemas de cambio climático. Y luego lo trasladan también un poco en comparación con situaciones que se están dando ahora en la actualidad. Por ejemplo, dicen que se vincula la sequía ...en una de las zonas de China... ...sobre todo son zonas principales de cerealistas... ...pues también aquí ha habido muchísima sequía... ...y eso ahora mismo resulta que... ...como ahora tenemos estos mercados internacionales... ...mercados económicos... ...pues a lo mejor lo que sucede en China... ...al final repercute en otra zona... ...pues resulta que los problemas de los cereales... ...por no producir en China... ...¿dónde ha repercutido? ...pues ha fastidiado a la primavera árabe... ...por ejemplo... Egipto no pudo tener el trigo que debería porque estaba súper carísimo por culpa de que China no había producido todos los cereales que, que debía. Y eso dicen que claro que es una consecuencia que puede llegar a pasar. Que el cambio climático afecta a lo mejor a una determinada zona y al final ese problema repercute y hace la Kusky a otra zona totalmente dispar. Porque se sube, claro, económicamente, por lo que estamos hablando de cereales o cualquier otro producto elemental de primera necesidad, arroz o cualquier cosa, imaginaros que no se produce arroz, la que se lía. Pues mm -hmm. es una consecuencia que al final repercute En otro sitio. Y, y tanto es así que se ha cargado a diferentes imperios a lo largo de los siglos. Y yo pensaba la información de que el cambio climático era cuestión de las élites, una conspiración, eh, eh, eh, una gran mentira, ¿no? Juanjo. No, y, y luego, bueno, hay otro efecto ah, también eh, ¿Es verdad? ¿Existe el cambio climático? ¿Existe el cambio climático? Lo ¿Tiene que... algo que ver el hombre? Y, o, bueno, ¿O solos? En principio sí, vamos, hay un 97% de... O, o soy irónico también, ¿eh? Ya, ya, ya. Vale, eh, yo por si Pero no lo ha cogido alguien. El 97% de las publicaciones dedicadas a climatología... Nunca de... en la historia de la ciencia nunca ha habido tanta unanimidad. Sí, no, yo creo que, que está, bueno, está claro. De, y la, la idea es que gravedad tenía es, más. Es, es, es bastante obvio. Luego sí, ya sí. Lo, que, lo que son las dudas, por ejemplo, es... Las claro, los, claro. No, los, los efectos, qué intensidad pueden tener, de qué claro. tiempo estamos hablando, es lo que... Y luego hay un factor añadido, lo que ha estado comentando Silvia, que es muy importante y que también desplomaba Imperios, que no es que te afectara a ti directamente bueno más o menos nos estaba diciendo no que el, el propio imperio afectara a la sequía sino que le afectara a otro y los movimientos de contingentes humanos que eso también afectó luego claro a la, al final se desplazan la por la ejemplo cosa... uno de los casos que no he dicho que también lo ponen como ejemplo y que también fue un colapso de otra civilización es la sequía de la civilización maya que también la sufrió, o sea que es sí, que pero, pero es que un no factor importante o sea, también por ejemplo el desplazamiento de mongoles, lo de los unos eh, es decir, los pueblos de cada de los pueblos sí, de claro, Dar, es que es están que, motivados sí. por que en los sitios de origen fallan y se desplazan sí, y eso, genera es. una presión sobre otros, sobre otros pueblos con Almadía Rosaventos nos dice Gilbert Stástico Manuel, un muy raportí pese al cascazo que llevas estás ahí aguantando Sí, pero porque estoy poseído, ¿no ves? Sí, sí, el bode, sí, pues sí, sí, bueno. Pues eso. Pues eso, un hurra por ti. Miguel, uh -huh. señales de radio misteriosas. Sí, hablamos de un fenómeno al que nos hemos referido ya varias veces en esta tertulia, que son los estallidos rápidos de radio. En realidad son estallidos eh, muy brillantes, eh, que duran solamente unos milisegundos, que se producen en en el universo, en el cosmos, y que generan una serie de señales tan potentes, dicen los expertos, como 500 millones de soles. ¿no? Estamos hablando de un fenómeno eh, muy, muy extraño, porque todavía no hay, no hay respuestas. La primera vez que se capta un estallido rápido de radio de este tipo es en el año 2007 y a partir de ahí se empiezan a, a multiplicar las detecciones de este, de este fenómeno. ¿Cuál es la única manera o la única forma de cazar o de detectar este fenómeno? La suerte. Porque son fenómenos que no se pueden predecir, que no se sabe por qué se producen. Y que por... no son periódicos. No, no, no, no, no, no son periódicos. Son aleatorios. Son aleatorios y tampoco se sabe en qué lugar del universo conocido se va a producir uno de estos fenómenos, que, como digo, es algo con una potencia inimaginable. Pero este año eh, eh, sucedió algo eh, muy interesante respecto a la investigación de este fenómeno y es que se descubrió que 16 de estos estallidos rápidos de radio procedían del mismo punto del espacio, del mismo punto del universo, bastante más allá de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea. Eso hizo que, que algunos físicos de, de Harvard especularan con la posibilidad de que en realidad lo que habíamos detectado era tecnología alienígena muy avanzada. Esto dio lugar a un, a un artículo que generó muchísima polémica porque a muchos colegas saludamos a nuestros colegas periodistas de extraterrestres. <ríe> conectamos, conectamos, la rosa de los vientos. No, bueno, pues, pues... no disímules, Bruno. No, no. Pues precisamente esto, ¿no? Otros apuntan... Eh, Yo extraterrestre no soy, intraterrestre, No, es que estamos conectando con ah, nuestros compañeros vale, vale, periodistas vale. extraterrestres, con las ah. señales que está diciendo Miguel. Claro. ¿Que no estás, no estás? Claro, no, nos están enviando señales y nosotros intentando detectar señales de radio. Es resulta... el HQ, la conexión HQ de, de los extraterrestres, Y resulta que este fenómeno podría ser eso. Eso al menos lo que afirman algunos... HQ es el sistema por el que se establecen algunas comunicaciones en la radio, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Para que la gente lo... Porque nosotros estamos muy acostumbrados a mencionar y la gente dirá, HQ, HQ, HQ, Pues HQ es la base de casi todo. Eso no es de, de lo cadena, que suena. ¿no? ¿Eh? Eso no, eso seguridad. es HBO. Plataforma, ah. <risa> <risa> plataforma. No, UHF. Eso es un poquito antiguo, no, ¿eh? Eso, digo, eso las... es de tu tiempo, del nodo y eso Exactamente. <risa> Venga, sigue, que te interrumpimos. No, pues, eh, aparte de esta teoría de algunos físicos de Harvard que publicaron en, en Arxiv algún, un artículo donde defendían la posibilidad de que esto fuera tecnología alienígena, eh pues otros apuntan a la posibilidad de que sean estrellas de neutrones, colisiones de agujeros negros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que no se sabe qué genera, qué produce este, este fenómeno. E incluso en tres de estos fenómenos, de estos estallidos rápidos de radio, los astrofísicos han detectado que se han repetido en el tiempo. Es decir, ¿Mm? que uno de estos fenómenos... Eh, es constante. Sí, no, no se produce de forma aislada, sino que es constante. ¿no? Por lo tanto, es muy difícil justificar este fenómeno como algún tipo de hecho astronómico catastrófico, que es la, la tesis fundamental que se defendía hasta ahora. ¿no? Pues esto, una colisión de agujeros negros, eh, implusio, implosiones de estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, algún tipo de evento catastrófico en el universo que podría generar este fenómeno. Pero claro, si se repite cada cierto tiempo, desde el mismo lugar, estamos hablando muy probablemente... De ¿Un mensaje? Bueno, no, no sé si un mensaje, pero probablemente de, de otras cosas. <risas> y además, ahora, hace poquito, eh, un, un astrofísico, otro astrofísico eh, de origen hindú, ha realizado un, un estudio, un astrofísico del Instituto de Tecnología de California, muy interesante, que ha publicado en la revista Nature Astronomy, y en ese trabajo, eh, él lo que concluía es que son mucho, mucho más los estallidos rápidos de radio que los fenómenos catastróficos que se producen en el universo. Es decir, que no podría estar provocado por fenómenos catastróficos porque estos estallidos eh, de radio son mucho más abundantes. A que son más frecuentes. Sí, que son más frecuentes y sobre todo si tenemos en cuenta que en algunos casos parece que estos estallidos, más que estallidos, son ráfagas, ¿no? porque envían o, o tienen lugar varios... Eh, de estos fenómenos ¿no? por lo tanto, incluso ahora hay una línea de pensamiento algunos astrofísicos que piensan que este fenómeno no está provocado por un solo evento astronómico, sino que hay diferentes eventos astronómicos que pueden provocar estos estallidos rápidos de radio en definitiva, que los astrofísicos no tienen ni la más remota idea de lo que genera este fenómeno tan enormemente potente, repito como 500 millones de soles, que es algo que no nos podemos imaginar, y los astrofísicos todavía no tienen eh, ni una mínima pista eh, viable de lo que puede estar provocando este menos, fenómeno. por lo menos ya lo han percibido. Sí, sí, Quiero claro. decir, en, en, en, en, a mí este tipo de noticias me producen vértigo en el sentido de que ilustran lo profundamente borricos que somos todavía es decir en la semana pasada hablábamos de lo de las gafas de visión nocturna que es una cosa muy sorprendente porque eh, si tú estás en medio de un bosque de noche están pasando cosas a tu alrededor uh -huh. pero no las ves Claro. Cuando de repente te pones una, unas gafas con visión de infrarrojos, percibes un mundo que existe aunque no lo veas, pero que con esa herramienta te permite tomar conciencia. El desarrollo de la tecnología nos está permitiendo empezar a percibir cosas como estas que se percibieron en el 2007, pero que siempre han existido. Mm. Y a medida que sigamos puliendo las, los sistemas de percepción tecnológica, vamos a descubrir cosas fantásticas que están pasando a nuestro alrededor en el espacio ahora, pero de las que no tenemos ni idea. Siempre a lo largo de la historia nos hemos pensado que nuestros científicos eran el nova más y eran el nova más de toda la historia de la ciencia hasta ahora, pero los más borricos de todo lo que va a venir en el futuro. Juan José Céforo, nos vamos ahora mismo a Etiopía. Pues sí De donde viene bueno. esta noticia que vamos a comentar ahora sí además, un, un hallazgo bastante interesante, esperemos que sea muy revelador se ha descubierto una ciudad que, que estaba enterrada que se calcula, se estima que debe tener unos 2.700 años y esta, eh, bueno, pues formaba parte de lo que se denominaba el, el imperio Aksun. Este es uno de los grandes imperios que hubo en África que se estuvo prolongando durante muchísimo tiempo. Eh, ahí oscilan mucho las cifras, pero estaríamos moviéndonos en torno al siglo II, este tercero antes de Cristo, hasta ya el siglo IX o X, incluso de, después de Cristo. Y es el, el donde podríamos calificar que es el, el protagonista de la famosa leyenda de la reina de Saba, supuestamente. Ajá. Entonces ahí es donde también se supone que también está el arca de la alianza y ahora se sigue venerando allí en, en Santa María de Sion en Aksún se sigue venerando el, la supuesta reliquia cuando se, se fue huyendo de Salomón no claro ahí bueno lo que, la reina de Saba lo que hace es que tiene un encuentro muy cercano con Salomón de, sí, bueno, ella regresa embarazada chetual, y no, un encuentro <risa> sexual bueno no lo sabemos porque tampoco da muchas más pistas luego como está fue también lo del Espíritu Santo seducida. no sabemos y luego el, el hijo es el que va quiere conocer a su padre va a Jerusalén su padre le trata de aquella manera y hay diferentes y él cuando se vuelve, se vuelve con el arca. Dice, te doy un, Entonces, un presente. Ahí la leyenda, de, de, de, unas veces dice que era con consentimiento del padre. Y ahí padre. la guerra de la graciosa, eso de yo soy tu padre. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Ah, claro y, claro. y luego, claro, desde esa época inmemorial se supone que el arca ha estado en Etiopía. La verdad es que Etiopía tiene unas características religiosas muy curiosas, porque este reino de Aksun se sabe que estaba justo pues, en lo que es el cuerno de África y llegaba a tener también tierras en, el, en lo que es la península Aláviga y entonces estaba separado por el Mar Rojo, eh, fue un imperio muy poderoso, eh, llegó, ya decimos que más o menos aparece de forma legendaria en comerciando con, con Israel, se, también con Egipto. Hasta que llegó la sequía. Se habla, se <risa> habla de que también llegó a comerciar, porque estamos hablando que llega hasta prácticamente el siglo IX, casi el primer milenio después de Cristo, y entonces también llegó a comerciar con el Imperio Romano. Lo que ha aparecido ahora es algo muy interesante porque no se sabe, aunque en Axum tenemos la gran, el gran campo de las estelas donde hay unos grandes monolitos que son absolutamente espectaculares, hay una necrópolis ahí regia impresionante, eh, lo que no se sabe muy bien es la, qué religión tenían antes de que llegara el cristianismo. Eh, yo por ejemplo estuve en uno de los templos que hay al norte que me estuvieron enseñando una colección de piezas donde se ve que parecían tener una especie de culto lunar aparecía una media luna y solar pero claro no tenemos textos no es una sociedad absolutamente agrafa y no, no sabemos realmente de qué, de qué estamos hablando esto lo bueno es que ahora esta eh, ciudad tan antigua parece que pertenecería justo a la época de transición de antes de que se fundara el imperio Axún que ya se consolidara como un poder bastante rotundo en la zona, y se prolongó bastante tiempo después. Entonces, una de las cuestiones que se ha... Esto está dando, está animando mucho a los investigadores, aunque ahora todavía están en la fase un poco de, de sondeo, porque esperan que puedan tener una cronología muy amplia en un mismo lugar y puedan ver la evolución de esa sociedad. Y luego, lo que más les ha llamado la atención es la aparición de un anillo que tiene unas características, que es un anillo... Eh, que aparece con estacho de cobre, que está cubierto con una lámina de, de oro, tiene una piedra roja de cornalina que está tallada, y ahí aparece una figura que es como la cabeza de toro. Eh, yo no he visto ninguno en comentario, por lo menos en la, en la información de prensa que han difundido sobre qué puede significar, puede tener que ver con eso que os comentaba yo de esa media luna, que haya una asociación entre la cornamenta de, del toro y la, y la idea de un culto lunar ¿no? podría estar ahí un poco asociado pero bueno, yo no, no lo he visto comentado y lo que sí que les ha llamado mucho la atención es que eh, las características de la talla y del trabajo de este anillo recuerdan mucho a un anillo romano entonces aquí piensan que como esta era una, es una hipótesis que realmente una, una sociedad que producía oro, que está constatado que tenía esa capacidad de exportación ¿Qué pudieran haber traído artesanos romanos a instalarlos aquí en este imperio de Axum para trabajar y ser orfebres y trabajar con este tipo de, de materiales, por lo tanto bueno el anuncio es eso, este hallazgo arqueológico que, que nos puede dar la pista de un una, un periodo que es bastante como digo bastante desconocido que iría desde el 700 Cristo aproximadamente hasta el 600 o sea que, y además llegó con una continuidad que al parecer no hay otra ciudad que tenga estas características de momento de las que ya han, han sido excavadas, así que bueno a ver si nos da alguna luz ...sobre este imperio de Axum. Proyecto y hasta marcha de la Agencia Espacial Europea. Un satélite. Pues sí, la verdad es que está fenomenal... ...porque siempre estamos hablando... ...madre mía, la cantidad de basura espacial que hay... ...ay, Dios mío, entre los meteoritos... ...lo que no se nos va a caer... Mmm, ...la cuesta de enero... ...bueno, <risa> de todo. Bueno, el asunto es que están catalogados... ...22.000 objetos... ...que están considerados basura espacial... ...ahí es nada... ...dicen que hay más de 2.000 satélites en funcionamiento... ...y 3.000 fuera de servicio... ...entonces pues... Mmm, ...dicen que hay una especie de responsables... ...de regular el tráfico de lo que hay ahí arriba... ...pero claro, los... ...no sé yo, los controladores... ...correspondientes igual que con los aviones... si hay de la basura espacial... ...el caso es que cada año... ...por lo visto se gastan 14 millones de euros... ...ahí es nada en desviar los satélites para evitar choques. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Agencia Espacial Europea? Pues, eh, a pesar de que re reconocen que es un 99% son falsas alarmas de estos choques, pero claro, el dinero te lo estás gastando igual, bueno, pues ellos han creado un, una misión, un proyecto, que es para capturar, para capturar basura, en la órbita espacial. Así que ahora cuando busques trabajo dices, a ver, en el currículum quiero ser basurero espacial que no, todavía no se puede ir a, a las órbitas para, para coger tu navecita y capturar la, los satélites. Pues estaría bien, ¿no? Un empleo estupendo. Bueno, pues es Cuba, no. De momento va a ser las navecitas correspondientes, como se llama esta que es Clear Space One. Bueno, pues lo que lo lidera esta, esta nave una empresa suiza. El lanzamiento está previsto para 2025. Y lo que quiere es capturar, eh, dice que su objetivo es retirar la tapa superior Vespa, que es un trozo del cohete Vega con el que eh, la Estación Espacial Europea pues lanza sus satélites. Y entonces lo ha dejado ahí abandonado entre 660 y 800 kilómetros, que se lanzó en el 2013 y ahora quieren pues recoger. ¿Qué es lo que pretende? Pues pretende en 2025 que la Clear Space One vaya allí, primero van a hacer como un ensayo para que la cosa funcione pero lo que pretende es que con sus brazos, sus brazos mecánicos, capture el aparatito y entonces cuando entre en la atmósfera se destruye, tanto la Clear Space One como la basura espacial, eso es lo que se pretende, eso o sea es, que no es reutilizable o sea, es como esa que... es la segunda fase, entonces ahora lo que quieren llegar a conseguir es que no solamente que consiga la basura espacial y la destruya, sino que, o sea, la destruya no, que la coja, sino y que luego al entrar a la atmósfera se destruya, sino que sea reutilizable. Que estas space, pues que hagan algún modelo para que pueda entrar y salir. Pero claro, dicen que incluso en estos momentos, si se dejara de enviar satélites a la órbita espacial, seguiría generándose basura, ¿sabéis por qué?, Porque los satélites muchas veces chocan entre ellos y entonces hacen basura y basura y basura. Con lo cual se necesita este tipo de naves para capturar la basurita y a ver si se puede reciclar algo. Cuando Hermes Trimegistro dijo, como es abajo, es arriba, se refería a la mierda de los mares y ahora la que tenemos en el espacio. Bueno, pues Vaya seguimos planeta. hablando de el espacio, de lo que hay arriba, de la atmósfera en este caso, porque ya se está trabajando en el diseño de unos aviones súper rápidos, hipersónicos. Pues sí, esto es una. son unas declaraciones. Bueno, más, más bien una, eh, una conferencia que dictó el general Stephen Kiwast, que, que es un general de los Estados Unidos, eh, vinculado a... ...a esa fuerza espacial de los Estados Unidos... ...y él ha dictado una con conferencia titulada... ...la necesidad urgente de una fuerza espacial estadounidense... ...él dice... ...que quien lidere... ...el espacio en los próximos años... ...liderará el mundo... ...y será el país... ...o la potencia hegemónica en la industria... ...en la información, en la tecnología... ...en la expansión de su cultura... ...y también de su ideología... ...y... y por lo tanto... Él eh, apuesta porque Estados Unidos emplee una enorme financiación para poner en marcha esta fuerza espacial y tomar la delantera a China. Eh, y él dice algo más. Dice que el Comando Espacial de los Estados Unidos está actualmente capacitado para construir una nave que puede llegar en una hora o en menos de una hora a cualquier lugar del planeta. Y dice que ya existe esa tecnología, pero que ni la mayoría de los estadounidenses, y lo que él considera más grave, ni la mayoría de los miembros del Congreso de los Estados Unidos se han parado a analizar la actual situación. Y la actual situación es que la hegemonía ya no tiene tanto que ver con el control terrestre, sino con el control extraterrestre, con el control del espacio. imponer Y poner en marcha a toda esa, esa tecnología, Eh, que ya está en funcionamiento, que ya existe para construir este tipo de aeronaves. Tengo una pregunta, ¿qué tipo de combustible va a utilizar esto? Porque como se entere Greta Thunberg, <risa> va a ser pues, la cosa pues creo vez. que bastante contaminante. Sí. Y, y él dice algo muy interesante, dice, quien tenga el poder del espacio, tendrá el poder del mundo. Y dice, ehm, la tecnología siempre ha cambiado el poder mundial, ¿no? las potencias que detentan el poder mundial, ¿no? Y lo lógico es que una potencia se aferre a los viejos paradigmas del pasado y por lo tanto eh, al final acabe superada por otra potencia. Y lo que él intenta es que o lo que él pretende es que Estados Unidos deje de aferrarse a esos paradigmas del pasado y dé un salto y consiga encontrar esa ventaja competitiva con China, que según este hombre ya está eh, dominando, intentando dominar eh El espacio, ¿no? En el fondo ya existe este comando espacial de los Estados Unidos y además tienen toda una serie de planes para crear bases militares en la Luna, desde la que lanzar misiles eh, a un país enemigo en caso de, de guerra sobre todo de guerra termonuclear, y además están lanzando satélites con tecnología láser para hacer una especie de escudo antimisiles, ¿no? con la capacidad de destruir a los misiles de la potencia enemiga. Es la vuelta de esa famosa guerra de las galaxias de Ronald Reagan, que en realidad era un bluff, es decir, que si es cierto que invirtieron grandes cantidades de capital, de dinero en poner en marcha la guerra de las galaxias, pero era más una cortina de humo, para obligar a la Unión Soviética a hacer ese mismo esfuerzo, La Unión Soviética no pudo hacerlo, no pudo ponerse al, a la par de los Estados Unidos y esa fue una de las razones del colapso de la Unión Soviética. Bueno, habría mucho más que comentar sobre esto. Y lo comentaremos porque tenemos más tertulia Ertulia después de las noticias, en después de la actualidad. También vamos a tener ecos del pasado, mujeres con historia, fronteras en del futuro. Pero lo dicho, eso va a ser en la siguiente hora de la Rosa a los Vientos que llega después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos unos minutos más aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, hablando de misterios, hablando de enigmas, hablando en esta ocasión, Manuel Carroyal, de dioses en Indonesia. Bueno, bueno, bueno, bueno, qué historia. A mí me encanta este revisionismo perpetuo de nuestra historia. Yo lo siento por los historiadores aquí, como el amigo Juanjo, que tiene más moral que el alcoyano porque tiene que estar reciclándose constantemente, y hoy, en la contra de... Tiene complejo de coembes. <risa> es que no hay nada que cambie más que el pasado. Es Pocas cosas cambian más que el pasado. Pues está hoy mismo, en la contra del de Crónica del Mundo, entrevistaban a, a los arqueólogos Maxine Auber y Adam Brum que son los eh, descubridores oficiales, suele pasar, ...de esta última... Eh, ...revisión... ...de nuestra historia... ...esto comienza... ...el la historia de este descubrimiento comienza en 2017... ...hace un par de años... ...cuando un investigador indonesio... ...llamado Hamrulak, ...recordemos que Indonesia... ...a pesar de que tienen caritas y de chinos... ...es el país con más número de musulmanes del mundo... ...y el descubridor... ...el real... De, de, de estas pinturas era este investigador local que de una forma absolutamente casual encontró estas cuevas desconocidas en Sulawesi en, la, en, en una isla que está al este de Borneo para llegar a la entrada de esa cueva tuvo que mover un árbol una higuera que había en la entrada ahí meterse por unos pasadizos una cosa parecida al descubrimiento de de de de, de No, de las pinturas de Cantabria, de... Ah, Altapuerca, si mira, meterse ahí Ay, por, Atamira, unas... Eso, Atapurca, digo yo. por unas... eso, Por unas galerías hasta encontrarse con una pared de cuatro, medios, cuatro metros y medio de alto con una serie de pinturas rupestres muy extrañas, muy raras. Entonces, este, este tipo tomó unas fotos con su móvil y se las hizo llegar... A, concretamente a Adam Brum que es un investigador un profesor de, en, de la universidad en Australia que en cuanto la recibió en el móvil supo que ahí había tema pero tema, tema. telita, telita. inmediatamente eh, organizaron una expedición a Indonesia y se encontraron con unas pinturas rupestres que probablemente ellos lo definen como Las primeras imágenes de un cuento, de un relato de la historia de la humanidad, las datan en más de, casi 44.000 años de antigüedad. Son, por tanto, muy anteriores a las pinturas de Altamira o, o de cualquier otro lugar. En ellas aparecen una serie de figuras de aspecto humanoide, digo de aspecto humanoide porque presentan características en las que los humanos aparecen con elementos eh, animales, con partes animales, que estarían cazando unas criaturas Eh, que son en realidad unos jabalíes y unos, unos animales que existen, una fauna local eh, que existe todavía hoy en Indonesia, pero completamente acracentados con un cambio en los tamaños, es decir, una especie de relato ficticio sobre esas cacerías y en la que aparece, aparecerían esos personajes míticos, esta es la interpretación que ellos hacen, unos personajes míticos, una especie de criaturas sobrenaturales, una especie de dioses, <coughs> Perdón, que es lo que les lleva a eh, presentar este descubrimiento como revolucionario, porque se trataría de las primeras imágenes de unos seres sobrenaturales realizadas por los seres humanos. Por eso algunos, eh, algunos medios que se han hecho eco esta semana de la noticia... La presentaban como el lugar donde nacieron los dioses, ¿no? En el sentido de criaturas sobrenaturales o imaginadas. Claro, para algunas personas dirían, bueno, no, es que en realidad existen esas criaturas. Bueno, no. Eh, la, la interpretación que hacen los investigadores, y eso es lo trascendente de este descubrimiento, es que hace 44.000 años el hombre ya tenía la capacidad de imaginar, de fabular criaturas míticas, y de criaturas sobrenaturales, y plasmarlas además en las paredes de su obras. A mí lo que me parece más llamativo es que por, por esas fechas... <risa> eh que, que hayan introducido la figura humana dentro de la composición pictórica porque aquí lo que tenemos, los casos que tenemos son de animales nada más, el, el, el hombre evidentemente si tenían capacidad para pintar un bisonte, para pintar un cualquier otro animal que de los que vemos, eh, los dientes de sable, lo que sea, tenían capacidad perfectamente para hacer siluetas humanas, y sin embargo no lo incluían, no aparece la figuración, aparece mucho tiempo después, ya en lo que aquí denominamos la pintura levantina, en época ya casi, bueno, ya neolítica uh -huh. y entonces es muy extraño porque esa omisión y en cambio aquí por lo que estás comentando, siendo más o menos coetáneas con o incluso anteriores a algunas de las que hay aquí rupestres de, más conocidas, que, que lo hayan Estamos incluido. Estamos hablando de hace 44.000 años. Esa es la, la escena más antigua que se conoce de caza y la escena figurativa también más antigua que, que se conoce. Además, que son híbridos, ¿no? Porque son, son entre medio humanos, medio periántropos, sí, se llama, que son eh, esto está muy presente en la historia de las religiones, en la, el, el, los, los hombres con cabeza, las esfinge, por ejemplo, en los centauros cruces en, es decir, dar atribuciones animales a un ser humano, pero es que aparecen ya en estas imágenes. En gráficas, alguna cueva lo... de aquí, hay, de Cantabria o de la zona también hay alguno que recuerda que es un chamán, posible chamán. Los, los, los investigadores que descubrieron esto, los arqueólogos, dicen que nunca, sab, nunca sabrán lo que, lo que significaron realmente eh, esas figuras para para los seres humanos que las que, que las plasmaron sobre la roca pero desde luego es una escena de caza con elementos de religiosidad y espiritualidad hace 44.000 años pues hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche en Arrosas Rosas Ventos eh, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal con Juan José Césaró gracias. gracias en Onda Cero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 esto, pensemos que esto ocurre durante varios periodos, periodos además bastante largos, por ejemplo, el primer periodo va del veintiséis al 29 de febrero, el segundo del uno al tres de marzo, luego debe haber otro periodo del dieciséis al 18 y del veinticinco al 28 de abril, y nuevamente del dos al tres y del doce al 18 de mayo. Cuando analizan todos estos fenómenos, se dan cuenta de que siempre coincide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 No, no, no. Y pensemos además que incluso los vecinos llegaron a llamar al cura local. Es pensando verdad, sí, que estábamos sí. hablando pues, de eso, de un fenómeno. De que parece siempre de el cura local ¿no? hace como desorcista, entre comillas, o desorcista, pero, pero me parece caso... que la persona que se acude siempre en cualquier cosa de este tipo, ¿no?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 ¿Qué tenían en común Roosevelt, Churchill, Stalin? Pues eh, tenían en común lo que nos va a contar ahora Silvia Casasola y Mujeres con Historia una espía que le salvó la vida Mujeres con Historia Hace unos días fallecía Anita nombre en clave de una de las mejores espías rusas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 La Segunda Guerra Mundial hubiese terminado muy diferente. Menos mal que Goard y Geborg Bartanian estuvieron allí para impedirlo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buena noticia, buena noticia. La revista Año Cero, el nuevo número, está en la calle. La revista Año Cero trae, como tema de portada, Arqueología Maldita. Y precisamente sobre Arqueología Maldita, hablamos los próximos minutos. Con el autor de este reportaje en la revista Año Cero, con Javier Arries, muy buenas, ¿qué tal Javier? Bien, bien, buenas noches. La arqueología maldita es el tema de tu reportaje, es el tema de portada de la revista Año Cero y es seguramente el tema de los temas, ¿eh? porque hay muchas cosas, eh, cualquier descubrimiento pasa antes o después ¿eh? por ahí, eh, por ser maldito, por ser inexplicable, todos tienen algo, ¿eh? Sí, todo lo que está vinculado con la, con la historia, ¿no? Llama la atención. Creo que nos remonta a tiempos pasados y, sobre todo, si está en museos, y si hay mucha gente que, que pasa por los museos y ve esos objetos, pues acaba teniendo algún tipo de experiencia o acaba asociando, ¿no?, al, al objeto de turno. El objeto de turno que puede ser, por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner, eh, ¿por qué hablas de ello? Momias y con maldición, ¿no? Sí, aunque ese es un, es un caso que precisamente está bastante claro. Es una leyenda que, que, que surgió en torno a un objeto que está en, en, en, en el Museo de, de, de Londres. Y bueno, pues eh, se trata de la momia de la mala suerte, ¿no? Es un, un objeto muy curioso que, que, que, bueno, pues se ha forjado toda una leyenda alrededor de él. Se habla de una momia que fue encontrada por eh, o fue comprada en un descubrimiento en en Luxor por unos jóvenes aristócratas ingleses que llegó al museo después de muchas vicisitudes, los jóvenes pues acabaron pues uno muerto, el otro loco, etcétera y bueno, en realidad pues es una leyenda que incluso afirma que un comprador desde Estados Unidos la habría comprado a un anticuario inglés y habría embarcado ni más ni menos que en el Titanic, ¿no? O sea, fíjate, habría acabado siendo incluso la causante, según esta leyenda de del propio titanic no la verdad es otra la verdad es que este objeto está en el museo británico en la sala 62 está perfectamente clasificado y ni siquiera es una momia es la tapa de un sarcófago pero a partir eh, a partir de estas historias forjadas sobre todo por, por determinados periodistas de la época pues eh, acabó convirtiéndose en esta leyenda de la de la momia de la mala suerte y no solamente hay que remitirse a grandes eh, civilizaciones como la egipcia sino que en nuestro país, eh, por ejemplo y, o en eh, restos hay eh, que se encuentran en Europa, también hay una arqueología maldita más de entre comillas andar por casa Sí, hay muchos objetos sobre todo museos, fíjate Pompeya por ejemplo es un... Bueno, es tiene un... todo, eh claro es una ciudad recurrente llena de, de turismo a la que va pues prácticamente viajeros de todo el mundo y eh, bueno pues hay eh, eh, tantos objetos devueltos con cartas o son paquetes que les llegan al propio museo con, con, con objetos que han sido extraídos de allí pues teselas mosaicos y que eh, bueno pues tienen tantos que incluso se están pensando en hacer una exposición aparte con los objetos que están devueltos lo que es curioso es las cartas que les acompañan no cartas que dicen que, eh, que bueno que los devueltos, porque después de haberse los llevados pues han tenido todo tipo de, de desgracias incluso algunos hablan de mal de ojo, etcétera y hay incluso alguna carta de algún precisamente de algún turista español que se ha llevado algún objeto y la devuelve diciendo en la carta que, eh, que bueno, que hizo muy mal que en llevársela porque desde entonces pues eh, todo le ha ido fatal, ¿no? E incluso hay una curiosa anécdota de una estatua que se llevaron de Pompeya eh, otros turistas y eh, bueno, pues la devuelven también diciendo que la familia había tenido una serie de accidentes y había sufrido todo tipo de percances cuando curiosamente ni siquiera era una estatua real, era una reproducción pero bueno, el, el, lo que es curioso es eso como el museo recibe de vez en cuando todos los años recibe un montón de paquetes con estas misivas en las que se les achacan todo tipo de, de problemas a esos objetos que han sido robados de, de Pompeya incluso se citan en el reportaje algunos casos de descubrimientos de arqueología maldita pero que llega a estar relacionada con alguna muerte sin explicación que se ha producido Sí, por ejemplo, en el caso de, de, pues, de objetos de, de Egipto, ¿no? La famosa maldición de, de la momia, pues llega a todo tipo de, de objetos, ¿no? Hay unos, eh, en algunos casos, por ejemplo, pues eh, un caso concreto es el de una persona que, eh, que devolvió en el museo, perdón, en la embajada egipcia, en, en Berlín, un objeto que había robado su padre y después de haberlo robado, era un hombre viajero y era, según decía la carta, un hombre muy viajero y aquel fue su último viaje, porque después de aquello sufrió una extraña parálisis y, y acabó, bueno, pues con montones de problemas que los médicos no sabían determinar y acabó, pues, eh, pues muriendo, ¿no?, de, de una enfermedad curiosa. Entonces, pues su hijo había dejado allí este objeto que era una, una especie de estatuilla con jeroglíficos y, bueno, pues le dijo, no quiero, evidentemente quiero que el alma de mi padre descanse en paz y que la maldición no se cebe en el resto de mi familia, ¿no? Fíjate hasta dónde llegan las, las cosas. Arqueología maldita, tema de portada de la revista Año Cero, el autor de ese reportaje es Javier Arries, que ha estado esta noche con nosotros. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Fronteras del futuro Pues en el presente ya no se está convirtiendo la realidad en una realidad hipotética, falsa. Estas noticias, las fake news en el futuro. ¿Qué pasará? Fronteras en del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Quilosa, Quilosa. buenas noches. La inteligencia artificial contra ellas. Contra las eh, falsas noticias y contra los mensajes de odio. Es un prototipo.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 para pues habituales y personajes claro, como claro. Donald Trump sí, para sí. Eh, para evitar esos mensajes de odio sin sentido. Es decir, eh, cualquier noticia que salga de, de Donald Trump hay que ponerla en duda. Sí, bueno, y, pero, y pero yo creo que creo que cada uno tiene cosas. su sistema. Eh, aquí, tuvimos, claro. me permito, aquí tuvimos a un historiador hace poco, a José sí. Luis Corral, hablándonos de la verdadera historia del CID campeador. Sí. Es decir, nosotros en el CID siempre hemos tenido una, una, una, una idea que es totalmente equivocada. El CID campeador no era más que un mercenario.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 porque da votos una falsa una falsa eh, realidad una fake news Fronteras del futuro con Javier Sevillano Javier muchas gracias a vosotros la rosa de los vetos se envuelve el próximo sábado a la una de la madrugada a las 12 en la comunidad de Canaria hasta entonces quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio nosotros volvemos como decimos el próximo sábado por la noche gracias disfrutad de la semana